Oscar Música de Riozar y Ratía, 100.8FM. racha León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratian, desde la sintonía del 100.8 de la FM. Jueves 24 de noviembre del 2011, cuatro minutos que pasan del punto de las 7 de la tarde. Y aquí estamos como cada jueves contigo para compartir todo lo relacionado con la música local, todo lo relacionado con la música que se realiza en Euskalaría cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde aproximadamente. En el programa de hoy, como viene siendo actual jueves tras jueves, tenemos nuestras secciones habituales, agenda de conciertos y repasamos las noticias más importantes de la semana. Y también desempolvamos un álbum del recuerdo Esta vez nos vamos a ir hasta el año 1995 Ahí es nada Cuando Trabuco editó un álbum Que dio bastante que hablar Porque fue marchoso Y en el cual pues eh, Se pudo escuchar en bares En chocnas Durante las fiestas Luego te lo ponemos Para que lo vuelvas a saborear Y para que lo vuelvas a disfrutar Y si no sabes aún de quién hablamos, para que lo escuches por primera vez Y vamos a tener muchas, muchas novedades eh, Vamos a tener eh, lo nuevo de LINE Lo nuevo de la IOTICAN El adelanto de Sociedad Alcohólica Que por cierto la semana que viene El último martes de este mes de, de noviembre Sale a la venta lo que es un nuevo trabajo discográfico Cadenas de Odio, escucharemos un adelanto Escucharemos a los Sutagar Escucharemos lo nuevo de Se Esatec, tenemos a De Cuajo, Tenemos a Gaur Es, que por cierto La maqueta eh, que presentábamos Aquí con ellos en los estudios Pues va a ir a la Feria de Durango, ahí es nada eh, Más concretamente estará en el Stand de el, la Del sello discográfico de Iruña gor casi no lo digo y también la última media hora del programa, un poquito más, desde las 8 y 10 aproximadamente y hasta las 9 de la noche te vamos a dar a conocer dos trabajos el primero, el de Barúa, gente de Iruña que edita nuevo trabajo discográfico sale la próxima semana a la venta, aunque si te lo quieres descargar poniendo 8 euros con 99, lo puedes hacer a través de iTunes y por supuesto, también tenemos Eh, ...lo que es el nuevo trabajo de la gente de Lecumberri... perry Charrac, el disco salió el lunes... ...ya lo tenemos en nuestras manos... ...y hoy en Euskal Música... ...te lo vamos a presentar... ...todo esto para cerrar... ...lo que es el mes de noviembre... ...programa número 12 por cierto... ...ahí quedó atrás el 8 de septiembre... ...que es cu cuando comenzamos... ...y aquí estamos un 24 de noviembre contigo... ...compartiendo buena música... Música local, música que se realiza en Euskal Herria Así que si te parece vamos a ponernos manos a la obra Vamos a calentar motores Y vamos a comenzar con gente de aquí Vamos a hacerlo con la formación Marea Que todo hay que decirlo ¿Cómo está el patio? Madre mía Cómo están eh, de gira. El día 19 de noviembre sábado llenaron nada más y nada menos que Valencia con 7000 personas. Hay en nada. Y eso no es todo porque lo más curioso ya están anunciando una te un tercer concierto en Málaga. Y es que La primera cita del 25 de noviembre se, El 25 de noviembre eh, Pues estarán firmando discos En el Centro Comercial de Málaga A partir de las 6 de la tarde Y hay que decir que eh, Pues los tres conciertos Que van a dar en Más concretamente en Granada Pues están agotados Así que ya lo sabes Música Ahí están, dando de que hablar la formación marea lo más cercano por ahora, el 23 de diciembre aquí en Bilbo, más concretamente en el BEC, presentando este es un nuevo trabajo en Mi Hambre Mando Yo. O sea que si os parece, comenzamos el programa de hoy y lo hacemos con fuerza, con garra, con energía y con los marea que están, que se salen con esos tres conciertos que van a dar en Granada y con esas 7.000 personas que estuvieron en Valencia, eh, pues para saborear y para disfrutar este nuevo trabajo de María y por supuesto los clásicos que no pueden faltar en los conciertos de esta gira En mi hambre mando yo, que por cierto en febrero o marzo eh, no, no sé aún la fecha eh, no me acuerdo de la fecha, estarán cruzando el charco y estarán al otro lado, eh Así que si os parece comenzamos el programa de hoy, Euskal Música, lo hacemos con los marea y lo hacemos con uno de los temas incluidos dentro de este su álbum, En mi hambre mando yo. Nos vamos hasta el corte número 3 y nos quedamos con el tema Sobran Bulles. Por cierto, león también a la gente que nos sintoniza a través de Euskiplaza.net. Temas son los que se incluyen dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico el nuevo trabajo de estudio para esta banda para la formación de verriozar marea en mi hambre mando yo uno de los temas incluidos dentro de este su nuevo trabajo discográfico el tema sobran bueyes comentarte lo dicho anteriormente en granada que ahí están dándole que te pego el día 9 eh, estarán actuando el 9 de diciembre en la sala industrial coopera de granada como vieron que se agotaron las entradas el día 10 Han hecho otro concierto y como también están a punto de gastarse las entradas y no lo han hecho ya, el día jueves 8 de diciembre estarán también en la misma sala presentando este su nuevo trabajo en Mi Hambre, mando yo. Después de las 7.000 personas que estuvieron en Valencia y lo dicho, al otro lado del charco eh, estarán el 12 de eh, febrero, más concretamente en Rosario, Argentina. Y el 18 de febrero estarán en El Dorado, en Colombia Más concretamente Así que nada, aquí cerquita los podemos encontrar el día 23 de diciembre En Bilbo, más concretamente en el BEC Presentándonos este nuevo trabajo en Mi Hambre, mando yo Así que de gira en gira Y ahí están, dándole que te pego Nosotros que continuamos si nos vamos a tranquilizar un poquito Nos vamos a ir con cinco chicos Más concretamente dos chicas Cristina y Leire a las voces Y Javi al bajo y Manola a la guitarra eléctrica Y Ojo, y John Altuna a la batería Hace unos días eh, te presentábamos eh, La rueda de prensa eh, De presentación, valga la redundancia De lo que es este nuevo trabajo para Line Leioac y ya por fin Tenemos el disco completo También en, mmm, hace semanas Podemos escuchar el adelanto Y hoy, lo dicho, tenemos el nuevo trabajo discográfico en el cual pues te puedes encontrar temas como este. Achera Begira es el sexto corte del disco The Line. Es algo más tranquilito de lo que hemos escuchado antes de Marea. Segundo trabajo discográfico para estos eh, Tres chicos y estas dos chicas Para este quinteto, la formación Line Que después de dar bastante de decadar Con su primer trabajo discográfico Regresan con este segundo llamado Leyoac, editado por el sello discográfico Donostierra, El Car Temas como Este que estamos escuchando eh, Achera Beguirá te puedes encontrar Dentro de este álbum Un álbum como te puedes comprobar Y si has podido escuchar el primero Más tranquilito que el anterior El anterior tenía más marcha Este pues eh, lo han pausado un poquito más Para pues eh, saborear y disfrutar Mejor las canciones Ahí están sonando para ti La formación Line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 Ya lo sabes, hasta el 8 de diciembre tienes de plazo para pues eh, llevarte ese lote de CDs, esa discografía completa de la banda del norte de Nafarroa, Esian. La pregunta, muy fácil, ¿cómo se llama el último trabajo discográfico de Esian? Si lo sabes, ya sabes, mándanos un email a euskalmusikairatia.com En él nos pones la respuesta, tu nombre y apellidos, y eh, un teléfono de contacto porque si eres el ganador o la ganadora para que nos pongamos en contacto contigo y tenemos esos cuatro discos que son los que tienen ESIAN en el mercado hasta la fecha un concurso que lo hemos hecho gracias por supuesto a la formación ESIAN que nos ha mandado toda la discografía completa para que la sortemos El 8 de diciembre diremos el ganador o ganadora, aún sigues, aún sigues ¿eh? en el sorteo, ¿eh? Puedes concursar, mandándonos ese email a euskalmusicairratia.com Y nosotros que nos vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este último trabajo de la banda Esian. El álbum se hace llamar It's Etique. es el último trabajo discográfico hasta la fecha para esta banda de Nafarroa. Y nos vamos con el tema noise y Chulico Gará. Nos vamos hasta el tercer corte del álbum para disfrutar, saborear la marcha que nos trae esta banda, lo dicho, del norte de Nazarroa. Así de potente y de festivo suena uno de los temas incluidos dentro del nuevo trabajo discográfico para Sian El tema Noisy Chulico Sarat Dentro de ese álbum, cuarto trabajo discográfico llamado It's Etique. Ocho personas encima del escenario, ahí es nada, ¿eh? ahí estarán el día 3 de diciembre En el polideportivo Mendizo Roza, en Gasteiz, dentro del Euskalaren eguna Ellos son Eneko, Igocho, Chamus, Xavi, Aritz, Xavi Larranzar, Suriñe y Fran. Nuevo disco editado por el sello discográfico Yuka. Después de los tres anteriores que fueron autoproducidos por ellos mismos, regresan con este álbum Itchetic y con nada más y nada menos que 11 temas. Y decían, nos vamos con una banda de Iruña, nos vamos con la idiotican Temas extraídos de discos anteriores, temas extraídos de sus dos primeras maquetas y temas extraídos de discos recopilatorios. Es lo que te puedes encontrar dentro de este álbum, un álbum homenaje al dentro de su decimoctavo aniversario dentro de este Oroimenak Eretzen, editado por el sello discográfico de Iruña Gorr. Este es uno de los temas incluidos dentro de su álbum Galdúa Nuena Metzak El tema, el corte Número 12 del disco 25 temas como Munduar en Leyo ¿a? Como Camila Artsá Como Idolo Ak Akatu O como por ejemplo también eh, un tema Que lo sacaron en un doble recopilatorio De peñas eh, Ahí os le tocó la peña San Fermín Y pues eso Gitaron eh, una canción para esa peña En definitiva Lo dicho, 25 temas Extraídos, lo dicho, de discos anteriores, de las dos primeras maquetas y de recopilatorios de, pues, eh, grupos, versiones y clásicos. Nosotros que continuamos de los 18 años de Leiotican, nos vamos a los 15 años de... Nada más y nada menos que hace el trono de Judas. Estuvieron aquí en Berriozar, más concretamente en el Polideportivo, presentando este su álbum. Este es su nuevo trabajo discográfico eh, titulado Espejos por Ventanas. Lo hicieron en la fiesta que hicieron la Laeguski, eh, Laeguski-Banaketak, y en la cual, pues aparte de este grupo, vinieron otros eh, grupos eh, parecidos a ellos... Eh, pues ayudando y apoyando a las distribuidoras. Eh, uno de los temas que se incluyen dentro de este su álbum es el tema narcotizados. Eh, recuerda que lo puedes eh, conseguir en sus conciertos por 7 euros y también en las distribuidoras de, de Banaketak, eh, también en Sorginkale Banaketak y también eh, en camilo etan Banaketak. O sea que en varias distribuido distribuidoras eh, entras en la página web y puedes encontrarte Este nuevo trabajo de El Trono de Judas Lo que vamos a escuchar es el tema que abre el álbum Narcotizados Nos ven como perros adiestrados Gracias por dejar De apretar la soga de mi cuello Puedo respirar No nos quieren dejar pensar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 Egozar irratia, zeurea, FMK ko egun puntu sortzin. Nunda, nunda, nunda gaude Ta etorri guzertara Nunda, nunda, nunda, nunda Dios Radical el que hemos dado en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Bergozar y Ratia, en el programa Euskal Música. Recordando viejos temas, recordando para mí viejos clásicos del año 95, este el álbum que estamos escuchando de manos de la banda Trabuco. Esto sonaba en un montón de sitios, ¿eh? Allá por el año 1995, temas festivos como este Bahía, con él pues se abría este álbum lo dicho del año 95 de manos de la formación Trabuco una formación compuesta por 5 personas más concretamente por Alberto y Manolo, José Mari, Coldo y Gonzalo este más todos ellos en Euskera que estamos rescatando la tarde de hoy abriendo como viene siendo habitual cada jueves a estas horas de la tarde el baúl de los recuerdos Y lo dicho, desempolvando discos y clásicos, ¿por qué no decirlo? Esta vez de manos de Trabuco. Vamos a disfrutar y a saborear otro de los temas. Nos vamos hasta el corte número 4. Nos vamos con el tema La Rosa. Sakolorez jantzia betide zuirria zure espainetan Agertu zure xarman fina polita tarina besartatzean Makurtu zure arpegi ederra lotxatisa marra musio ematean Eskeintzen didazu batera dio jolasteran kantatzean. La rosa kolorez colores La rosa kolorez colores Zuzeran Tus era neretz argizia su era urdinean La rosa kolorez colores La rosa kolorez colores Zuzeran Tus era nere berterria hseta Un álbum en el año 1995 Y que nada, no, ahí se quedó todo Pero en el cual te puedes encontrar eh, 13 temas, todos ellos como te comentaba anteriormente En euskera Y todos ellos eh, festivos como este corte 4 del álbum La Rosa rosa Hace 16 años Ahí es nada, y suena como el primer día eh. Lo tenía por casa Digo, lo voy a traer a buscar música Para ponerlo este jueves Nada, lo he desempolvado un poquito como hago con los clásicos y aquí está sonando para ti a través de 100.8 a través de Perriozari Ratia y por supuesto a través de guskiplaza.net allá donde te encuentres nos vamos a disfrutar más temas del álbum nos vamos hasta el corte número 7 el tema Postari y ya del lago por taribat hey! ei ei ei ei eta joango ez zantan panora politibili atzokoa basatu behar tete gotena hito labadekik hito zari bat taiza Itzea txepi gora Ezinzi baranga egitea ez da ere. Otro de los temas incluidos dentro de este álbum del año 1995, como te comentaba anteriormente, el álbum de Trabuco. Lo he dicho, Alberto a la batería y a la voz, y Manol a los teclados y a la voz, José María Peláez a la guitarra y a la voz, Coldo a la voz y a la triqui trisha en algún que otro tema, y Gonzalo al bajo y a las voces. Ahí están el quinteto de Trabuco. Editaron allá por el año 95 este álbum, titulado igualmente que ellos, eh, Trabuco, y en el cual eh, te puedes encontrar eh, 13 temas, todos ellos en euskera, como este Postari. Como puedes comprobar temas festivos... No es normal poner estos temas en euska Música, pero digo, ya que he encontrado un álbum del recuerdo y además un poquito diferente a lo que suelo poner habitualmente en el programa, por qué no, disfrutarlo y saborearlo. Así que nos vamos a despedir del disco de Trabuco y nos vamos a despedir de la sección, eh, pues eh, el álbum del recuerdo, la llamamos así, o Desempolvando Clásicos, con otro de los temas incluidos dentro del álbum. Esto seguro que te suena, y largui Maitea. Zerpistro, zerpistro, paxatzen da hemen Zerpistro, zerpistro, chorixua lotzen Zerpistro, zerpistro, chorixua lotzen Zerpistro, zerpistro, terri ben sapten da men sentistro zeftistro chori Lagunak ere bai Zendistro, zendistro, pasatzen da hemen Zendistro, zendistro, txorizua lotzen Girua bukatu lagunak putxegin Hemen da berriro hau da nahitzen Hentzistro pasatzen amen Hentzistro Hentzistro zoritsu I love you <totipen> Baruan daukzate ez gera Guxakin nai degu, txorisuan orde. Zentistro, zentistro, pasatzen da hemen. Zentistro, zentistro, txorisu I love te. Zentistro, zentistro, pasatzen pasatzen da hemen. Zentistro, zentistro, txorisu Berriosar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. aurrera Betis, el programa deportivo de Berriosar y Ratia. Astel Ederov, Vedera Tietatic, Amarretara. Resultados, entrevistas, debates...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 La rosa carantzak dauska, perriko bigandea, ya staix marcho akiruan. Askobira Dauden hand oven passarte i llunac. Visira uterna leguinte, identitat teu catua. Riga lecatala na Galiciya, Andalusia, Bretanya gallexer riga, Sahara e dosardilla, cor de tanta Rosak arantzak dauzkan Gernikako bomba hotxek Doz nindute oi hartuna Pero eko uarteak Txetxenia laponia Munduan asko Betzalabi Un nuevo trabajo discográfico para Se Esatec Vuelven a la carga con nuevo trabajo discográfico Vuelven a la carga con el álbum Rock and Run En el cual te puedes encontrar Temas como este is, También está la canción de Icas Leguna del año pasado Del 2010 Y también tenemos por ahí el tema Y barrote amamos del Y el remix del tema En definitiva, 14 temas que junto al DVD, en el cual te puedes encontrar el, el documental de la gira que hicieron eh, por Cuba y el videoclip del kilómetro Act de este año 2011 realizado por ellos. Es lo que está incluido, lo dicho, en este nuevo trabajo discográfico para C-Satec, editado por el sello discográfico Yuka. Este es uno de los temas incluidos dentro de ese álbum bides Vide. Y de una novedad a otra novedad de... Sé, Satek, nos vamos con los Sutagar. Estuvieron por aquí, por ahí Buscal Música, presentándonos su nuevo trabajo discográfico, el álbum titulado Ametsak Pilatzen, en el cual te puedes encontrar 11 temas. El tema que abre el álbum es un tema instrumental titulado Egan, pero después comienza la caña y la contundencia con temas como este, el corte número 9 del álbum, bici editado por ellos mismos por su sello discográfico J.K. Ekoispenak. Aquí tienes uno de los temas. Por cierto, el 30 de diciembre estarán el Totem de Ataraxia presentando este su álbum. Garaguru! disco que ya ha salido de manos de Sudagar, este Amechak Pilache, nos vamos a un disco que está a punto de salir saldrá la próxima semana más concretamente el próximo martes hablamos de los eh, de la formación Sociedad Alcohólica, que por cierto el álbum se va a llamar eh, Cadenas de Odio y en él te vas a encontrar temas como este Apestáis, el es el sencillo adelanto y recuerda, el próximo martes lo tienes en la calle y el próximo jueves te lo presentaremos aquí en Euskal Música Pues así suena lo que es el adelanto De lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico Para esta formación Para esta formación de Castells Socia, alcohólica El martes que viene 29 de noviembre Sale a la venta este nuevo trabajo discográfico Titulado Cadenas de Ocio, En el cual te vas a poder encontrar temas como este Appestice eh, Comentarte que el sonido, como puedes comprobar Va a ir en la línea de los discos anteriores Mala Sangre O el álbum titulado Sesión 2 Mala Y según ha comentado Sociedad Alcohólica en su página web, eh, dicen que va a ser un poquito más brusco y áspero que los eh, discos anteriores que han editado esta banda. Pues eh, el próximo jueves eh, lo sabrás, porque aquí en Euskal Música, en Berriozario Ratiá, te lo vamos a estar presentando para que lo disfrutes y para que lo sabores. Eh, de Sociedad Alcohólica, nos vamos con una maqueta de cuatro temas. Estuvieron por aquí, eh, por Berriozario y Ratiá, presentándola por Euskal Música. Hablamos de Caurés, que por cierto... En eh, la Feria de Durango Estarán eh, pues en el Stand de GOR eh, Pues ahí estará la maqueta de cuatro temas Para que la puedas comprar y para que la puedas Disfrutar, temas como Gaurés Ichututa, Ichoiten y Gagur Son los cuatro temas que se incluyen dentro de esa maqueta Lo dicho, a partir del 4 de diciembre La puedes encontrar En el Stand de GOR En la Feria de Durango Nosotros nos quedamos con uno de los temas incluidos Dentro de esa maqueta, nos quedamos con el tema Ichututa Berriosar y Ratia, la radio de tu pueblo, en el 100.8 de tu dial. Egusquiplaza.net, Berriosarco, Abercari, Digitala. Egusquiplaza.net, la publicación digital de Berriosar.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 Cinco minutos que pasan del punto de las 8 de la tarde... ...de este jueves 24 de noviembre del 2011... ...continúas en la sintonía de Berriozar y Ratia... ...continúas en el programa Euskal Música... ...contigo compartiendo dos horas, 120 minutos... ...de todo lo referente a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...también por supuesto en Euskiplaza.net. Nos vamos a hablar ahora si te parece de los conciertos... ...conciertos que tenemos para estos próximos días... ...en Euskal Herria... Comenzamos con mañana viernes 25 de noviembre, donde tenemos a Calte y Niketz en fiestas de un San Solo a partir de las 11 y media de la noche. Mientras tanto, aquí en Iruña, más concretamente en la calle Calderería número 4, en el Inferno Taberna, tenemos al grupo AM, grupo de rap metal, que viene de Iruña y que estará presentando sus temas a las 9 y media de la noche, como te comentaba, en el Inferno Taberna. Un día más tarde, el día 26 de noviembre, la sala Totem de Villaba, Mandanga, o lo que es lo mismo, los excomponentes de Extrago, estarán presentando su nuevo trabajo discográfico. Y nos vamos con un concierto que te lo, te lo decíamos la semana pasada y te, lo, y te lo volvemos a repetir esta semana. El sábado 3 de diciembre, en el polideportivo Mendizo Roza de Gasteiz, a las 10 de la noche y con entrada de 4 euros, estarán LINE. Trumbo, es decían kerovia chapelpelpunk eh sucarra y gativo en el euscaladen eguna Así que conciertos interesantes recuerda mañana viernes calte y níques en usan solo m estará en el inferno taberna el 26 de noviembre sábado Mandanga mandan ex extrago estarán en la sala totem de viaba Y ese concierto que te venimos eh, recomendando desde la pasada semana, el 3 de diciembre, en el Polideportivo Mendiz Orozay de Gasteiz, Line, Trumbo, Esian, Kerobia, Chapel Punk, E.H. Zucarra y Gatibu en el Euskara Reneguna. De la agenda de conciertos nos vamos con noticias, ya que el nuevo trabajo discográfico de la formación Lendacarys Muertos se publicará bajo el sello Malditos Récords. Después de más de un año de parón, vuelven con disco nuevo bajo el brazo el 29 de febrero del 2012 O sea que ya sabemos la salida del nuevo trabajo discográfico para el Endacaris Muerto Será con maldito récords y será el 29 de febrero Por su parte nos vamos a la edición ya número 46 de la Feria de Durango Que se celebrará del domingo 4 al jueves 8 de diciembre Dentro de la edición 46 de la Durangoko Nurangoko Euskaleburu Eta Disco Azoka encontrarás espacios diferentes en los que se llevarán a cabo más de 200 actividades. Cada espacio tiene su propio carácter. El Aretoam será una sala de actos para 50 personas en el que las editoriales presentarán sus novedades y se realizarán algunas de las actividades programadas para la feria. El Choco de Outliteratura aretoan abierto del 5 al 8 de diciembre, En él habrá actividades y presentaciones para niños y niñas para disfrutarlas conjuntamente con los padres y con las madres. El Choco Aotxenea ha abierto los cinco días de feria. Cada media hora, una presentación o actuación de creadores literarios y musicales. En total, 95 presentaciones de la mano de 350 creadores y creadoras. En la sala o en el Choco Irudianea, abierto del 6 al 8 de diciembre, estará el Espacio Aotxenea para presentar por proyectos audiovisuales en euskera y de la mano de sus creadores. El escenario, o el choco, o lo que quieras eh, eh, decirlo, Senato Kiasan Agustín será un espacio de encuentro y presentaciones teatrales en euskera y habrá una maratón y un estreno teatral. Y para terminar, el cabío, los días 5 y 6 de diciembre habrá proyectos e iniciativas en la red y nuevos soportes tecnológicos en euskera se celebrará el décimo aniversario de la Wikipedia con una edición maratón y se adecuará el espacio Aretoa para eh, dicha celebración Comentarte también que ya está disponible en iTunes el nuevo álbum completo de Barúa, el reencuentro a partir del lunes próximo, de este próximo lunes 28 de noviembre, también estará disponible en su web, contra reembolso por 10 euros, cada CDM incluirá una entrada de regalo para el concierto de presentación que tendrá lugar el próximo viernes 30 de diciembre en la Sala Móvil de Pamplona, es decir, en las Antiguas Raya, aquí al ladito en Berriozar. Así que nada, noticias interesantes. El Endacaris Muertos que saca disco el 29 de febrero. Hemos hablado un poquito de la edición 46 de la Feria de Durango, Que se celebrará del domingo 4 al jueves 8 de diciembre en Durango Y comentarte que ya puedes eh, descargarte en iTunes el álbum completo por 8,99 de Barua Y si te quieres esperar un poquito y tenerlo, eh, pues eh, todo lo que es el libreto y todo El 28 de noviembre estará disponible en su web contra rembolso de 10 euros Y además tendrás la entrada gratuita para la presentación el 30 de diciembre Música Así que nada, aquí te quedas eh, Te hemos dado ya lo que son las noticias Y los conciertos Y nosotros que continuamos con más historias Y continuamos con más música Ahora vamos a repasar el disco de Barúa Ese álbum, el reencuentro Que nosotros ya lo tenemos en nuestras manos Y que todo hay que decir Es un libreto bastante bastante bonito Bastante interesante Y en el cual pues el lunes 28 lo tienes a la venta O si no, como te comentaba anteriormente En iTunes te lo puedes descargar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 de bien suena lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación viruña, para la formación barúa el álbum se hace llamar El Reencuentro y en él te puedes encontrar 10 temas, todos ellos en castellano como este tema, tu rincón nuevo trabajo para esta banda nuevos temas, cambios en la formación que, tu, que luego te contaré Y vuelven con temas marchosos y temas lentitos. De todo un poco te puedes encontrar en este nuevo trabajo de los Barúa, que por cierto, si lo quieres conseguir ya, como te comentaba las noticias, te lo puedes descargar a través de iTunes por 8.99 o si no, a partir del lunes 28 de noviembre. Lo tendrás disponible en su web Contrarremolso de 10 euros y además la entrada para eh, la presentación oficial del día 30 de diciembre. Nos vamos con más temas... Dentro de este álbum y nos vamos con el tema Las noches que inventamos. Campeón, aspirante a negociar la mitad de tu mundo. Cambica, cambia la intención. de soñar Que te apetezca ocultar las dudas que tengas que regalar las noches que nos comamos sin prometernos nada Las sucias en tu portal, las noches que im. Invento... Te echo no de menos Otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo álbum eh, para la formación de Iruña Barúa, que te lo estamos presentando en esta tarde de jueves 24 de noviembre del 2011 en Euskal Música, en Berriozar y Ratia. Dudas que Hoy te presentamos los discos, ahora lo hacemos con Barúanz, luego lo haremos con Berri Charraca. los besos que tuve y no pude dar, las despedidas sucias en tu portal, las noches que inventaste. Como te comentaba anteriormente, ha habido cambios en la formación y hay que decirte que Xavi ha dejado lo que es la banda, ha dejado la formación y ha entrado en vez de él, eh, Tote a la, va, al bajo, así que Es un cambio, bueno, importante Pues no lo sé si es eh, tan importante Si eres seguidor de Barua Tú lo podrás comprobar en este nuevo trabajo discográfico Por cierto, comentarte Que el sencillo presentación Las noches que inventamos Lo que es el videoclip Lo puedes eh, ver, lo puedes saborear y disfrutar En nuestra página En la página del programa En eh, musicaensune.blogspot.com Ahí incluimos novedades Incluimos eh, vídeos ...incluimos entrevistas que hemos hecho en Berriozario y Ratia... ...en el programa Euskal Música... ...y por supuesto te damos carteles de... ...conciertos... ...y te damos a conocer también... ...los conciertos que se van a celebrar... ...los próximos días, así que ya lo sabes... ...la música local, aparte de Berriozario y Ratia... ...aparte de las dos horas... ...de Euskal Música... ...las puedes encontrar las 24 horas del día... ...los 365 días de la semana... Los 365 días del año en eh, en musicaeinchun.blogspot.com el blog de la música local. Lo cambió Como he dicho, cambio la formación, viene Tote, se va, Xavi, en definitiva, la formación compuesta por Íñigo, Bolo, Aitor y Tote, este cuarteto que acaban de publicar, este su segundo trabajo discográfico, El Reencuentro, con 10 temas, todos ellos en castellano. Lo dicho, el 28 sale a la venta el disco, también lo puedes descargar ya desde iTunes por 8,99€. Vamos a seguir repasando más temitas del álbum, temas como tu rincón, las noches que inventamos, apuesta segura, no hay fronteras, el reencuentro, que es el tema que estábamos escuchando y nos vamos con otro de los temas, nos vamos hasta el corte 7 para ver quién puede más. Herratirako logotipoa behar dugu, azaroan zure proposamena aurkez ezazu. Lehiaketaren oinarriak eguztiplaza.neten irakur ditzakezu. MP MPBOS erreproduzitzailea eskura dezakezu. Ganun instante al verte te desjuezca por más que rasca recordarte me fui saber que no es sin final de vendedores ambulantes traficantes de piedad se trasnochó la hora del baile maletas listas para viajar colgau de una segunda parte en la que te apetezca estar sigo corriendo sin alcanzar que intente no llegará yo me Pues ahí estamos repasando lo que es el nuevo trabajo discográfico para Barúa un disco que sale más concretamente el 28 de noviembre, lunes, a la venta. Y en, el, en el cual pues te puedes encontrar 10 eh, temas, todos ellos en castellano Temas como este que estamos escuchando El eh, tema segunda parte, penúltimo Tema del disco Comentarte que lo he dicho el 28 de noviembre Lo puedes encontrar en su web Y te lo manda a encontrar reembolso por 10 euros Además del CD, pues incluye una entrada de regalo Para el concierto que van a hacer de presentación el próximo viernes 30 de diciembre en la Sala Mobi de Pamplona, aquí a la en la antigua Artsaya Music Club. Y si no puedes esperar hasta el próximo lunes, pues te lo puedes descargar en iTunes, el nuevo álbum al completo de Barúa, por 8,99. El álbum se hace llamar El Reencuentro. Temas, eh, tu rincón, las noches que inventamos, apuesta segura, no hay frontera, el reencuentro, mejor salir corriendo para ver quién puede más, te esperaré, segunda parte y siempre. Esos son los 10 temas incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico de Barúa que te hemos estado presentando en estos últimos minutos aquí en la sintonía de Berriozar y Ratia en Euskal Música. Y la última media hora la vamos a... A dedicar a repasar otro disco Un disco que este sí que ha salido a la calle Salió más concretamente el lunes Se llama Aria Y es el nuevo trabajo discográfico Para la gente de Lecunberry Berry Charrac Música La fuerza que le caracteriza a esta formación de Lecumberri, a Barry Charrac, comienza lo que es este nuevo trabajo discográfico. Más concretamente, el séptimo álbum de estudio para esta banda, para Barry Charrac. El álbum Aria en el, 12 no, temas, todos ellos en euskera, producido por el señor Ross Robinson. Este es el tema que abre el álbum sigue a su Shugé y vamos a seguir repasando, si te parece, vamos a seguir desgranando más temas de este nuevo trabajo discográfico hasta eso de las 9 de la noche, hasta la hora de decirte adiós pero hasta entonces, lo he dicho, aún nos quedan 25 minutos para saborear y para disfrutar eh, temas como este, Albo Calteac que era el sencillo adelanto del nuevo trabajo de Barry Charrac séptimo trabajo discográfico para Barry Charrac si no contamos, eh, claro que bueno, si no contamos lo que es la maqueta que sacaron allá por el año 1995 que contenía 6 temas este es el sencillo adelanto que lo hemos escuchado ya hace varias semanas atrás Albo Calteac con el cual pues eh, se han dado a presentar Lo que es este nuevo trabajo discográfico Aria comentarte que en el 95 llegó esa maqueta En el 97 llegaría su primer trabajo discográfico Llamado igualmente K.O.S. Berry Charrac En el 99 llegaría Icasten e En el 2001 llegaría Manos Puños Squawk Ukabilak En el 2003 Libre En el 2005 Hayo Música Il Y en el 2009 llegaría el álbum Payola Ahora dos eh, años más tarde Llega con 12 temas Todos ellos en euskera Bajo el brazo este nuevo trabajo discográfico de Barry Charrack, el álbum Aria. Un disco que salió a la calle este mismo lunes, 21 de noviembre, y que llega pues en varios formatos. En formatos CD, Digipack, en un Digipack especial, en formato LP y en formato Digipack. Tres formatos para disfrutar y para saborear estos 12 nuevos temas de la formación de Lecumberri, Barry Charrac. El mismo día que salió el disco a la venta, eh, por la tarde a las seis y media ofreció un pequeño set de tres o cuatro temas en Bilbao y seguidamente firmaron se ej firmaron lo diré, ejemplares de este su nuevo trabajo discográfico, este séptimo álbum de Estudio Aria. Vamos a seguir disfrutando más temas, como puedes comprobar, todos son seguiditos, pum pum pum pum, como se suele decir. Y nos vamos a ir con otro de los temas incluidos dentro del álbum. Nos vamos con el tema Le Poco Akan. Un cuarteto cuando comenzaron en eso de la música Ya por el año 95, cuando editaron la maqueta Se ha quedado en un trío Gorka Urbizo a la voz y a la guitarra David González al bajo Y Calder Izaguirre a la batería Seguimos repasando temas que te puedes encontrar Dentro de este nuevo trabajo discográfico Lo dicho, séptimo trabajo, ARIAM Editado por calleguas Records Y en el cual el álbum ha sido producido Por el señor Ross Robinson 12 temas como Guda, Aria Irayla o este que estamos escuchando, Le Pocoac quinto corte del álbum todos como te comentaba anteriormente seguiditos, uno detrás de otro para que disfrutes y saborees, nos quedamos con el tema, iraila sexto corte del álbum de lo nuevo, de Barry Charrac Irayla y San José. Itzakurtaro batetik lepztera Bilartzen gerritu ere Izen gabeko txurien antzera Zer Zerotik hasi nahi nuen Es otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Para la formación de Lecum Berry, Berry Charrac Este corte número 6 del álbum, Irai Lam Seguimos repasando más temas, seguimos repasando lo que es este nuevo trabajo de Berry charrra que Editado este pasado lunes, 21 de noviembre Y en el cual, pues como te comentaba anteriormente Está editado en tres formatos, en CD, en Digipack especial, en LP en edición especial y en formato Digipack, el séptimo álbum de estudio de Barry Charrack, si no contamos la maqueta editada ya por el año 1995 otro de los temas incluidos dentro del álbum este C. Arra Acercándonos peligrosamente a las 9 de la noche, a esa hora vamos a decirte ya prácticamente adiós. Te lo vamos a decir ya porque te vamos a dejar disfrutando de otro de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo de berry Arrak Aria. Pero antes recordarte que hemos escuchado a los Marea. Hemos escuchado el nuevo trabajo discográfico, uno de los temas del nuevo trabajo discográfico de Line, ese quinteto, dos chicas a las voces y tres chicos. Hemos escuchado a Sian, ya sabes que tienes ese concurso, nos mandas un email a euskalmusicairratia.hotmail.com, nos pones tu nombre de apellidos, un teléfono de contacto y por supuesto nos das eh, la respuesta a una pregunta facilísima. ¿Cómo se llama el último trabajo de Sian el 8 de diciembre? Sortearemos ese lote de CDs, esa discografía completa de Sian que la formación del Norte de Nafarroa nos ha dado al programa Euskal Música. También hemos escuchado a la Iotican, hemos escuchado lo nuevo del Trono de Judas en su decimoquinto aniversario con ese álbum Espejos por Ventanas. Hemos escuchado también el adelanto del nuevo trabajo de S.A. que por cierto el próximo jueves en la última media hora del programa... Como lo estamos haciendo con Berry Charrac Te presentaremos el disco Cadenas de Odio Hemos escuchado también lo nuevo de Seesatec Hemos escuchado a Sutagar y a Gaurés Esa maqueta que estará presente en la feria de Durango A partir del 4 de diciembre en el stand de Gore También hemos escuchado a Barua eh, Parte de ese nuevo trabajo discográfico te lo Que te lo puedes comprar a través de iTunes O a partir del lunes lo tienes en la página web de Barua que por 10 euros contra reembolso eh, te llegará a casa aparte del disco, una entrada para la presentación oficial del día 30 de diciembre en la sala eh, antes llamada Arsaya, ahora sala Movi también hemos escuchado, como no, lo estamos haciendo, el nuevo trabajo de Berrich Arrak, Aria, que contiene 12 temas todos ellos en euskera <música> Y como no, hemos abierto el baúl de los recuerdos para desempolvar un clásico del año 1995. Nos hemos ido 16 años atrás para escuchar el álbum de la banda Trabuco. Así que nada, el próximo jueves, novedad, Sociedad Alcohólica, recuérdalo, cadenas de video, nuevo disco, te lo presentaremos aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia. Será ya diciembre, será 1 y será nuestro programa 13. Pues esto ha sido todo eh, Recordarte que la música continúa aquí en Berriozario En el 100.8 Las 24 horas del día Con música local, nacional e internacional Y con programas que cada vez más Se van sumando a esta parrilla De programación Una parrilla que bueno Esperemos que sea por supuesto De vuestro agrado Ya que tenemos de todo Tenemos deporte, tenemos música Tenemos noticias En definitiva, todo lo que te puedes encontrar aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia y a través de eguskiplaza.net pinchando en el logo de la radio. Y nos vamos con otro de los temas incluidos dentro de este nuevo álbum que te estamos presentando y que lo hemos hecho en la tarde de hoy, en este jueves 24 de noviembre. Lo vamos a hacer con el tema Shoylik Agur. Con él te dejo. Volvemos el próximo jueves a las 7 aquí en Euskal Música en Berriozar y Ratia con más música local. Agur.